Sí, nos habíamos quedado ¿eh? en un punto de máxima tensión, ¿verdad? La familia de María amenazada por los maquis de esenciales. Uf, sí. Es que les exigían 7.000 pesetas. Una barbaridad. Exacto. Y habían ideado un plan, bueno, una tapadera, que María y una vecina irían al arroyo Golondrinas como si fueran a lavar. Uh -huh. Y allí entregarían el dinero escondido en un cesto. En tres días. Pero eh, resulta que José, el marido de María, tenía otros planes. A escondidas, no. Eso cuenta el artículo, ¿sí? Sí, que se fue derecho al cuartel de la Guardia Civil sin decir nada en casa. Vaya decisión. Y la Guardia Civil, que ya le seguía la pista a Esenciales, pues vio la oportunidad. Claro, y montaron una emboscada. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Se les ocurrió disfrazar a dos guardias. ¿Disfrazarlos? Sí, sí. Dos agentes jóvenes, delgaditos, con la ropa de María y de su vecina. Imagínate la escena. Increíble. Y llegó el día señalado. Los guardias disfrazados, nerviosos, claro, llevan el famoso cesto. Pero, sorpresa, dentro no había ni una peseta. ¿Y qué había entonces? Granadas de mano. Mientras, otros guardias esperaban ocultos por la zona. Madre mía. Sin embargo, los maquis, bueno, gente curtida en la sierra, ¿sabes? Debieron olerse algo raro al ver acercarse a esas mujeres. Algo no les cuadro. No. ¿Y la cosa...? Estalló. Los guardias disfrazados lanzaron las granadas, los otros abrieron fuego. Hubo un estruendo tremendo, pero… Pero nada, no, nada. Los maquis, que conocían aquello como la palma de su mano, se esfumaron. Ni dinero, ni detenidos. O sea, que la emboscada fue un fracaso total. Ni unos consiguieron el dinero, ni los otros la captura. Exacto. Lo que sí quedó fue el miedo, el pánico, diría yo, a las represalias. Claro, lógico. Y por eso, la Guardia Civil decidió poner un destacamento fijo en Córzola. Siete hombres. Allí mismo, en el cortijo. Allí mismo para proteger a las familias y, bueno, para intentar cazar a Sencensiles de una vez. Y eso, claro, tuvo que cambiar la vida en el cortijo por completo. Totalmente. Los guardias eran parte del paisaje. Escoltaban a la gente al campo. A Jayena. José, el marido de María, empezó a ir con escopeta a todas partes. Incluso crearon códigos, ¿no? Como quitarse el sombrero si veían venir a los maquis. Sí, sí, detalles así. El artículo cuenta también cómo eran los guardias. Había contrastes, ¿sabes? Un tal Ballesteros, joven, que jugaba con los niños, Ajá. Uh -huh. Y luego el sargento Magaña, que por lo visto contaba en las cenas unas historias de enfrentamientos, bueno, bastante truculentas. Uf, qué mal rato pasarían. Imagino. Pero aún así, la gente agradecía tenerlos allí, claro. Les daban seguridad. Y al final... ¿Esa presencia dio resultado? Después de un año o algo más, entre 1950 y 1951, sí. el destacamento consiguió localizar a Senciales y su gente cerca de la sierra de Jayena y acabaron con ellos. Parecía el fin de la pesadilla, pero fíjate qué detalle tan personal sobre María revela el artículo aquí. ¿El qué? Que ella, marcada por todo aquello, por el susto inicial, había hecho una promesa. Una promesa. Sí. Si su familia salía ilesa de todo aquello, ella vestiría de negro para siempre. Tenía 36 años. Y la cumplió. a Rajatabla. Desde ese momento, nunca más volvió a vestir de color. Es impactante, ¿verdad? ¿Cómo un suceso te puede marcar así? Desde luego. Y bueno, una vez desaparecidos los maquis, Corzola viviría más tranquila, supongo. Sí, en apariencia sí. Pero María… María llevaba la procesión por dentro. El artículo menciona que sufría pesadillas. Normal, después de todo eso. Efectivamente. Pero a pesar de esa carga, eh, siguió siendo la misma, una trabajadora incansable. Y generosísima. El cortijo era como una posada, ¿no? Algo así, sí. Una posada abierta y gratuita. Daban cobijo a todo el que pasaba: viajeros, arrieros, incluso a gente muy humilde, como un tal pataperro del entejí que mencionan compartían lo poco que tenían. Todo, hasta el punto de comer cuchara a medias, como se dice. Quizás esa entrega a los demás, pues, era su manera de sobrellevarlo. Y trabajaba sin descanso. Cuentan que cosía de noche con un candil, o incluso mientras regaba la huerta. Una fuerza de la naturaleza. Y parece que también tenía fama de curandera, con sus oraciones para males menores. Luego los hijos crecieron, y lo de siempre en aquella época, ¿no? A buscarse la vida afuera. Pues sí, Barcelona, Al-Jalama, ja peligros se fueron dispersando. Y es muy emotivo leer que María aprendió a leer y escribir ya mayor. ¿Ah, sí? Solo para poder cartearse con ellos, para mantener el contacto. ¡Qué bonito detalle! ¿Y Córsola Mientras tanto, se iría vaciando. Como tantos sitios. Al final, en 1972, María y José se quedaron prácticamente solos y decidieron mudarse a Jayena. José murió en el 93. ¿Y María pasó sus últimos años en Alhama? Sí, con su hija en carna. Las pesadillas consenciales seguían ahí. ¿eh? Aunque a veces tenía visiones de su abuela, Mama Teresa, que la consolaban. Qué curioso. Y a veces su mente volvía a Córzola. Creía estar allí todavía, mandando, organizando. Falleció en 2005, ¿verdad? Con 91 años, una larga vida. ¿Y el cortijo? ¿Qué pasó con él? Pues quedó abandonado. El tiempo, el clima, algún incendio. La naturaleza fue recuperando su espacio. Al final, la finca pasó a la Junta y hoy es parte del Parque Natural. Se perdió el edificio, pero no el nombre. Córzola sigue ahí, como topónimo. Exacto. Y la memoria de María, la de Córzola, sigue ligada a ese lugar. Su fortaleza, su bondad, eso perdura. El artículo de Mariló Vilchez, Ollonarte, acaba con una curiosidad, ¿no? Algo de un teléfono. ¿Ah, sí? Que el viejo teléfono del guarda de Córzola lo restauraron y que todavía se puede oír su timbre tan peculiar. Tres llamadas cortas. Rin rin, risin. Un eco de otro tiempo. ¿Qué historia? Una historia dura, sí. De violencia, de miedo, pero también de una entereza y una generosidad enormes. Te hace pensar en cuántas marías anónimas habrá habido. Sin duda. Sí, la verdad es que sí. Exacto. Y nosotros, pues nada. Seguimos aquí, preparando más contenidos con Juan Cabezas al otro lado del cristal, pendiente de que todo suene bien. Gracias por la compañía. Hasta la próxima.